Y saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratias Saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM Aquí estamos como cada 7 días, como cada semana Para compartir contigo todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria En todos sus estilos musicales Son 4 los minutos que pasan del punto de las 6 de la tarde Y aquí comienza Euskal Música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 Estamos terminando casi casi la temporada 2016-2017, la sexta temporada de Euskal Música en Berrio Zabirratia. Y ya estamos eh, preparando un programa especial final de temporada, que será el jueves 29 de junio. Será de 4 horas de 6 de la tarde a 10 de la noche, repasando todo lo que hago de sí la temporada 2016-2017 de Euskal Música. Así que ya lo sabes, el 29 de junio, programa especial de 4 horas para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales y que ha sonado aquí en la sexta temporada de Euskal Musicas. El programa de hoy lo vamos a dedicar a todo lo relacionado a la música local No tenemos entrevista, no tenemos agenda de conciertos, no tenemos noticias Así que hemos eh, decidido entrar en la discografía de Euskal Música Y que suene hoy al chatu con su nuevo álbum Egalen Indarras Aichinat También lo nuevo de Begis Begí, el boni con su álbum incandescente Doble álbum, uno en eléctrico y otro en acústico También sonará, por ejemplo, Esian o oh, nos vamos a ir al recuerdo, nos vamos a ir a 1997. Ahí, ese año, nacía Emendicata. Todo esto y, por supuesto, más música va a estar eh, acompañándote durante esta próxima hora y media, durante estos 90 minutos, en una nueva edición de Euskal Musicas. Así que si os parece vamos a comenzar el programa de hoy, lo vamos a hacer con el joven grupo Navarro Alchatu que ha grabado entre abril y agosto del 2016 lo que es su tercer trabajo discográfico bajo la mano del sello discográfico GOR el álbum Egalen in the Razz I China, el grupo lo forman Ibai Yoshinaga, la guitarra y voz Yulen Abauré al bajo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 de esta joven banda de Ilumberri Lumbiera al chatu y del álbum Egalen Indarras Aichina te extraemos los temas Esgar Abeldur y el tema Berriro Música de Sara. Egoetatik eguz kizpiak Entze arda, enara Kruda berriak da tozten Bezala, ezkara beldur Ezkara beldur Ezkara beldur Ezkara Ya sala que no una saye Estaban sonando dos de los temas incluidos En lo que es el tercer trabajo discográfico Para esta joven banda de Ilumberri Lumbier Para Alchatu, dentro de ese álbum Egal en in Inderrass Aichina, hemos escuchado Los temas Escarabeldur y el tema Berriro, y de Ilumberri Nos vamos hasta Bayona, nos vamos con la formación Beguis Begui, que dan comienzo Al grupo Pachi Amulet y Xavi Echeverri en 2007 Más tarde, en 2010, se incorporan Sebastián, Nicolás y Peyo Con lo que queda conformado el Quinteto musical, en 2003 Entran en el estudio El Altelier con el técnico... Antoine González para grabar Nora Joan, un EPEN de 6 canciones en el que aglutinan el trabajo de 6 años toman parte también en el espectáculo y proyecto musical Barne Miraila en el Museo Vasco de Bayona, después se involucran en el espectáculo Chilinchori junto a 55 artistas de diferentes modalidades en 2014 dieron 20 directos Begis Begis aparecen en el disco compartido El Carcesio Jack el segundo disco lo autoditan en 2015 bajo el nombre de Joan y es Egin Baño Lehen que se graba en los estudios Echetipi con Jeremy garat de técnico Begisbegí es amante de los contrastes sonoros, del rock y de la experimentación en la fase final Bandel Leia del 2015, organizada anualmente por Aske Fundacio A, tocaron canciones de ese disco y su directo les llevó a ganar dicho Bandel Leia Begisbegí ha grabado su tercer disco Acha en los estudios Garad de Anduain en julio del 2016 con Kaki Arcarazzo como mezclador y masterizador del disco. Begisbegí publica en este app Algún Que tiene 6 canciones que han sido grabadas en estudio, casi en directo y analógicamente a esta banda El violín que utiliza le da una perspectiva innovadora para su Pots Rock Que está trazado por partes Pots progresivas, melancólicas, tranquilas, iracundas, pesadas, instrumentales Y con gotas tradicionales como el zorcico vasco Nos quedamos pues con este nuevo larga duración para esta formación de la purdi Para Begis Begí y del álbum Acha te extraemos los temas Tantarik Tantá y el tema Icacha a la Urrea saqteshundione giyagodu solando dos de los demás tantaic tanta y Y el tema y cacha a la urrea de lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta formación de Bayona, para esta formación de la purdi Begis Begí, el álbum Acha. Y nos vamos ahora con el Boni, ya que el día 21 de abril del 2015 salió a la venta el álbum en solitario del Boni incandescente. Se trata de un doble álbum, siendo el CD1 en eléctrico y el segundo en formato semiacústico. Boni se ha reinventado convincentemente en esta nueva etapa de su dilatadísima carrera artística e incandescente, no le resulta ajena a sus fans pero al mismo tiempo no es una prolongación del sonido de barricada las letras y músicas de todas las canciones son del propio Boni exceptuando la canción titulada SUA, poema en euskera de Giasone Osoro, que cuenta también con la voz de Suri Bidaurre en Pruébame de Sacato, Lluvia Torrencial y Crónica de Iguala, y Gorka Pastor rebozó con sus múltiples arreglos la parte acústica de este doble CD del Boni nos vamos a quedar con las dos partes, nos vamos a Vamos a quedar con el primer álbum en eléctrico para escuchar el tema cuchillas y la segunda parte del disco, el segundo CD, para escuchar el tema en acústico. La guarida, él es el boni, el álbum incandescente. it listen Chillas, tema en eléctrico, la guarida, tema en acústico, dos de los temas incluidos en este doble CD para este señor, para el boni ex eh, componente de la formación barricada que ahora en 2015 editaba su álbum en solitario, titulado Incandescente. Hay que comentar que el día 30 de junio viernes, a partir de las 8 y media de la tarde, estará en San Huesa en el Palacio Valle Santoro, con entrada gratuita presentando este nuevo disco y presentando más canciones, como por ejemplo, temas de barricada en acústico. Y del señor El Boni nos vamos con Esian, que posiblemente haya firmado con este uno de sus discos de mayor éxito, ya que las melodías son muy valiosas y porque han acertado al componerlas. Las probabilidades que salgan canciones sensibles son mayores. Las canciones del séptimo disco de Sian, por su sensibilidad, están más cerca de la persona que escuche el disco. Este álbum, séptimo disco, lleva de título Sian, ya que la banda cumple 10 años y para ello han preparado un trabajo de nueve canciones, de las cuales siete son de nuevo cuño, más dos versiones de las canciones Versaitude y, y Essence Astu, que vienen con colaboraciones especiales Un disco peculiar para disfrutar de la celebración de los 10 años de esta banda del norte de Nazarroa de Sian Nos introducimos en este álbum, séptimo trabajo, álbum importante para la banda Ya que con él cumplen 10 años y de él te extraemos los temas Y el tema Isar, que por cierto tiene videoclip y que lo puedes eh, disfrutar en la página que tenemos en Facebook Facebook.com barra Euskalmusica Berriozar y Ratia Música Pues ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en lo que es este séptimo trabajo de estudio para esta formación del Norte de Nafarroa Parasía, los temas Naiduguna y el tema Aguila. Y, y nos vamos ahora hasta Gasteiz con la formación Amalas Una banda de strip punk que nació En 2016 y que acaba De publicar su primer trabajo bajo el nombre De Ichura Charra, Amalas Lo componen Vaquero a la guitarra y voz Beggy a la guitarra y coros, Atiega al la bajo y coros y Oteiza a la batería y coros El primer trabajo está compuesto Por nueve canciones y han tenido La colaboración de Unai hasta Palo En el tema que cierra el álbum Viejo amigo, primer trabajo en un año Ellos son Amalas, nos llaman Llegan desde Gasteiz, y su álbum Itxura charrá te extraemos los temas, Itxura charrá tema que da título al álbum, y el tema Ireki Begiak... <tose> Con la formación de Strip Punk a malas Nos venimos hasta Nafarroa Más concretamente, nos venimos hasta Tafalla Con la formación Galchagorriac Que ya tiene su primer trabajo discográfico En la calle, ya estuvieron varios De los componentes de la banda en el programa De buscar música para hablarnos del disco Y nos tocaron varios temas La formación Galchagorriac, la componen Joseba al Alavoz, Eneko al Saxofón Asiel a la batería, Omar al bajo Aintise a la guitarra Y Yulen al trombón Nos quedamos pues con este primer trabajo Para esta formación, para la formación De Tafaya Gatchagoriak El álbum Basoko Doñuak Y del él te extraemos los temas Gure Kaleak Y el tema Iraulcha ¡Pum! Se nire A wegne la bonak Esku abek ezgaineda tenak Planatzean gorasoak Ein baita olken man beskedatenak Taskenek me de area Bizitza ulerta la sedana Me llagos a sordeskien Me tener la junta dela Me llagos a sordeskien Doble lezara huetan eta herriko plazan askotan ari zuna izan txan kanik egin diolazten dibinin intzen Gurasoak, baimaltagolko bat nizkidatenak Tazkeneak nire arrea Izen txaurertara zidana Me iagoza sortizkideak Beti nire ser el primer trabajo, no está nada mal lo que ha hecho esta formación de Tafaya Galcha gorría con este álbum Basoko Doñuak y los temas Gure Kaleak y el tema Ira Ucha. y nos vamos ahora con la formación Echaya Keroak, ¿qué comentar de esta banda? Pues... Pues comentar que posiblemente pues ha escrito de diferentes formas este nombre... ...sin saber cuál es el correcto, pero el primer superfan de la banda... ...es el propio cantante y fundador, Aitor Ibarra Aguo de Echayak. Echayak Eroak ha grabado la mayor parte de Naufragüak en los estudios Luberri de Basauri... ...con la mano izquierda de la banda, el músico y técnico Chus Lozano. El resto del material se ha registrado en los estudios Ame. Echayak Eruak edita Naufragüak, primer disco que contiene cinco canciones...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 San Arte y Locos por el Ruido, dos de los temas incluidos en este primer trabajo para Echaya Keroak, el álbum Naufragua, que ahí están, nicola a la batería Dan a la guitarra y coros, Aguo a la voz, Azular a la percusión Chus a la guitarra y coros y Jorge al bajo, y de Echaya Keroak nos vamos con la formación Ara, que es un trío de Andorra, surgido en marzo del 2016, no son nuevos en la escena musical, ya que algunos han estado en grupos como Keike o Sharma Ara ha grabado su primer disco en los estudios Ame, en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 Ara nace en un brusco mar de rock Ciertas veces hark, otras core Grunk, punk, violento Pero la mayoría de las veces Melódico en las voces Nos introducimos en este álbum El primer larga duración parará Este trío de Gandarroa surgido en marzo del 2016 Y del álbum Adikziak, Minyak et Adesirak Te extraemos los temas Surupachen y el tema Kichikan La formación de Aundarroa hará nos vamos con un álbum del recuerdo. Nos vamos nada más y nada menos que hasta 1997. En ese año, Emendicat editan su primer disco de Eurodance en euskera, en torno a las composiciones de Iker Salva y los textos de Iker Line, a los que se les añade en este primer trabajo Estela Berzal. Este primer trabajo sorprende a todo el mundo con su éxito Goase. Nos quedamos con este álbum de 1997, recordando en Euskal Música de Mendicat su primer álbum y de te extraemos los temas Buleko Gaztechea y Archeren Esana. Buleko gaztechea Gaztechea eztortu zen beti izan baita hemen Euskal Herriko izkuntza data ez dugu ziko desagerzen Izkuntza música del recuerdo de esta formación de Iruña Emendicat y con los temas Buleko, Gastechea y el tema Archeren Esana extraído de su primer larga duración en Emendicat vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música hemos escuchado al Chatu Begisbegí, Boni, Esian, Amalas Calcha Gorriake, Chaya Keroak Ara y el álbum del recuerdo de 1997 de Emendicat nosotros recuerda volvemos dentro de 7 días, será el jueves 22 de junio si nos escuchas en directo, sábado 27 20 domingo 25 de junio entre las 6 y las 7 y media de la tarde en una nueva edición del programa Euskal Música hasta entonces, saludos, agur el jueves 29 de junio Euskal Música concluye la sexta temporada en Berriozar y Ratia